en Los primeros 45 y cinco minutos frente a Independiente, lo voy a, lo voy a apoyar y lo voy a aceptar y es lo que quiero ver a eh, un equipo con la celeste y blanca. Ojalá que más allá de los resultados sostenga esa idea. Muy bien, Oscar. Muy bien, eh, excelente. Eh. Excelente. Para para cerrar, el programa, <risa> no les creo nada. ¿Saben que no les creo <risa> nada? <risa> Extraordinario, <Es cara>. excelente, <risa> tremendo discurso. Pre preferiría que me dijeras espantoso, fabuloso, ah, no, ves más sincero. Lo impresionante. Tuyo. Impresionante. Para cerrar, el, <risa> para cerrar la semana. No les creo nada. Para cerrar este viernes el, lo quiero. Sí, déjeme contar. ...que no se recuperaron ni Víctor ni Barbieri... ¿eh? ...los dos con contractura en el solio de la pierna derecha... ...mañana no van, a jugar, no van a jugar ante Dallas. ...y hoy Coca paró el mismo equipo... ...que probó en el día de ayer... Orión en el arco... Pijul, Pablo Álvarez... ...segundo marcador central... Torciglieri, Insúa por izquierda... ...mitad de la cancha Díaz, Pulpo González... ...Aüed, Marcelo Meli por izquierda nuevamente... ...y adelante Bou y Lisandro López... ...los once de hoy... ...son los mismos de ayer... Y los que van a enfrentar mañana a las 9 de la mañana a Dallas en cancha de Racing Señores, cerramos una semana con Forlano extraordinario. Horrible. Extra ah, fabuloso. Eh, nos pues reencontramos señor. el lunes. La semana que viene a las 11 de la mañana es tu clásico. Eh. Viene, Forlano. el hincha de ¿Sí? Racing Esto es Racing Aquí en Radio Argentina. Muchachos, Tano, Oscar, camote, nos vamos. Tano claro. se fue enojado. Sí, sí, qué es alegría bonito. estar otra vez con ustedes. Vamos a comer lenteja. Sí, sí, sí, <risa> Venga, Tano. Usted la prepara muy rica. Tano, Chau, venga. hasta el lunes. Buen fin de semana. chao Chau. Chau. Chau.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 El irme en mi primera vez de mi casa se me complica, extrañar a mamá, a papá, es difícil. La vuelta a jugar eh, un año atrás en primera edición y la vuelta a vuelo y tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al cliente que fui. No cualquiera puede decir que estuvo una temporada con la añadida, más que nada en nada menos con los Antonio Sputz.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 Eh, tengo que trabajar más duro, no quiero ser un anotador que puedo jugar de base. Pero lo que no se entiende negociar es la energía y, y la idea con la que jugamos. Uno contra uno radio. Perdóname si alguna vez. Arrancamos el último de la semana, hacemos el repaso habitual de lo que ocurrió en uno contra uno, con Papo de fondo y a puro rock and roll, arrancamos con el cholo Alejandro Vázquez, el técnico del platense, que si vengo, que si voy, finalmente, esto nos decía el coach Calamar. Estas últimas veces en lo personal no habían sido muy buenos para mí, eh, el equipo no estaba jugando de la que yo pensaba que tenía que jugar, por ahí no teníamos buenos resultados, la verdad que el día en partida con ese, estaba muy mal, lo hablé con, los, con mis asistentes antes de entrar a la victoria en 10 minutos y bueno, eh, tomé la decisión de no seguir. Y bueno, estamos a dos partidos de puntero, así que todavía estamos con vida para, para poder pelear. La idea nuestra es, es ficharla. Fernando eh, está hablando con la gente de Boca. Me van a con el último detalle. Y sí, sí la idea es eh, que está culo con la idea Del técnico de Platense nos vamos a Hispanoamericano, el equipo más austral de la Liga Nacional de Básquetbol. Ahí Mariano Fierro, después de la victoria y de salir del último lugar, el equipo de Bernardo Murphy. Esto nos decía Mariano Fierro. Primero somos conscientes de la situación que estamos. Ganamos dos o tres partidos, así se nos abre el juego y podemos lograr una regularidad, digamos. Los partidos que hemos perdido es que nos han sacado de la cancha. La hemos perdido ganando, como vos decís, y en, en las últimas pelotas la hemos perdido y bueno. Pero yo siempre digo que tenemos que preocuparnos por nosotros y es, no es un mano a mano con Boca. Eh, nosotros hemos sido consciente conscientes que tenemos que empezar a ganar de local, hemos perdido muchos juegos de local y, y eso te juega un poco en contra. De Mariano Fierro a un cordobés base, exjugador de Bahía Basket que en esta temporada... Después de haber perdido la Liga Sudamericana a mano de Molli y Las Cruces, 3-0 en el playoff final. Gastón Huelan pasó a Instituto de Córdoba, encontró su lugar. El instituto está hoy peleando cara a cara las primeras colocaciones de la Conferencia Norte y después de la gran victoria frente a San Martín. Esto nos decía Gastón. Creo que estamos en, un, en una racha positiva, eh, muy buena, donde estamos encontrando cada vez un mejor funcionamiento... Eh, colectivamente, creo que estamos haciendo que, que, que, que seamos un plantel más largo, con varias alternativas, varias opciones. Mira, cuando yo me sumé al equipo, el, el primer objetivo que me comunicaron era entrar a los playoffs. Eh, si bien hoy en día estamos en una posición que estamos dentro de los playoffs, eh, el siguiente objetivo es encontrar un mejor funcionamiento del equipo, que no que nos prepare para llegar a la mejor instancia que, que son los playoffs con este buen andar vamos a tratar o vamos a buscar de seguir escalando posiciones para eh, después buscar la localía tratar de estar entre los primeros dos puestos eh, son objetivos a corto plazo pero tenemos que ir eh, cubriéndolos trabajando día a día y con partidos que todavía faltan mucho para ese entonces Córdobés a otro cordobés y por la tonada se van a dar cuenta de Gastón Güellán, eh, jugador de instituto a un técnico ex instituto de Córdoba, hablamos del Turcuardú, que toma un fierro caliente que agarra ahora la conducción técnica de la de Córdoba, esto nos comentaba el la lamentablemente ¿viste? el equipo no estaba en, el, en la mejor posición creo que hay jugadores que están muy por abajo del nivel sobre todo los jugadores grandes digamos que son los que tienen que sacar la cara por el equipo lo veo con con, con muchas ganas pero viste muy este, muy muy muy muy bajo en su nivel individual y yo lo que le viste, lo que le digo a los jugadores que la única forma de, de, de conseguirlo viste Trabajando, Me parece que el equipo por ahí tiene que trabajar más duro, hay que mejorarlo en todos los aspectos, viste. Atina una posición eh, muy delicada, con partido muy duro por delante, y con un equipo que está diamado, sin gerbado, ahora no sé si va a y Michael. Entonces, viste, no soy mago para poder sacar adelante una cosa, viste, eh, que está complicada. Y así es, nomás la situación de Atenas está muy complicada en la Liga Nacional, únicamente lo no puede salvar el décimo puesto de Echagüe de Paraná y nos vamos a hablar ahora con Ángel Ismael Cerizola, porque hablamos de varias cosas, de un partido a beneficio de los inundados de la Emilia, por un lado, eh, con él, con la secretaría, la subsecretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires, la asociación platense de básquetbol y también del futuro de Carlos Delfino, trabajando Pichi Serizola, al igual que Eduardo Fernández, su representante para la empresa UFIRS, que son los que manejan los destinos de muchos jugadores en el mundo, en este caso también de Carlos Delfino. Esto nos decía Pichi. Carlos en estos momentos está, para los que siguen en el básquet, Eh, como estaba en la pretemporada antes de los Juegos Olímpicos Él se quiere tomar 15 días más porque quiere estar en una forma óptima y a partir de ahí tomar alguna resolución para incorporarse en algún equipo El interés de los clubes lo tienen que transmitir los clubes, sí, hay varios clubes que tienen interés ¿Existe posibilidad de que Carlos venga a la Liga Argentina? Sí ¿Cuándo va a ser eso? Hasta el 25 de febrero no se va a saber nada Y es real la oportunidad y la posibilidad de que Carlos Delfino venga a Boca Junior. Y si cerramos este capítulo de entrevistas que hicimos durante la semana y nos vamos a España, nos vamos a victoria en la antesala de lo que es la Copa del Rey después de haber pasado por este, San Antonio Spurs en la NBA, esto nos decía Nicolás La Provítola. Contento de haber vuelto a, a jugar, la verdad que no, no está nada bueno, la espera... Sí, sí, hablé con Pablo. Eh, la verdad que él está bastante en contacto conmigo. Eh, tuve suerte, ¿no? De este año con Manu en San Antonio, eh, un poco eh, ayudando, ayudándonos, ¿no? A, a Pato y a mí. Eh, muchísimo. Y, y, bueno, llegar acá y, y que Pablo esté acá, que, que se quede en victoria esta final de temporada, me, me va a ayudar mucho también. Poder estabilizarme o, o establecerme, no eh, afianzarme en un lugar, ¿no? en un equipo. Eh, capaz al tener tantos cambios, eh, a uno le va costando, uno tiene que ir entrando en, en la dinámica de, de un lugar donde eh, ya venían trabajando. Que siempre pensé en mejorar, no y, y en crecer y, y aprender y, y conocer cosas nuevas. Capaz que esas dos últimas temporadas fue todo un crecimiento eh, vertiginoso y todo muy rápido, ¿no? Así pasaron los testimonios de esta semana, algunos de ellos que tuvimos realmente una semana otra vez muy rica en este programa de Uno Contra Uno en el aire del m 570, Radio Argentina a través de nuestra web, Uno Contra Uno Web, transitando nuestra séptima temporada en forma consecutiva, orgullosos, de hacerlo y con realmente mucho material y con poca sanata en cuanto al relleno de los programas y generando habitualmente de este espacio una cantidad de informaciones y de novedades que después obviamente otros medios de comunicación toman y amplían, porque de eso se trata también un poco. Así que somos uno contra uno, estamos hasta las 13 y te lo mostramos y te contamos la Liga Nacional como ninguno. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día, Fabi. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Fabi todos los oyentes de AM570. ¿Todo bien? Que, que son cada vez más, que son cada vez más. bueno ¿Ya creo... pasamos los cuatro que dijiste el otro día? Eh, no, hoy, hoy somos más de cuatro. Hoy somos Amor. más de cuatro porque... Tengo dos o tres amigos que están escuchando también, así que hoy seremos más o menos seis, siete que están escuchando. Sí, Mucho más que eso no, ¿eh? mucho más que... Bueno, eso. Bueno, pero no, suma, porque... todo suma. Todo suma, todo suma. Este, Bueno, lo primero que quiero decir es que el domingo vamos a las diez y media con uno contra uno televisión, ¿sí? Así es. De diez y media a once y media con, con, con equipo, creo que completo, no sé si Bebe va a estar, pero... Salvo que no, se pierda a... en Brasil, Bebe dijo que estaba presente. Bueno, bueno, porque ayer este, no estuvo en el programa de canal 9 y digo, bueno, por ahí eh vuelve este fin de semana. Claro, volvió hoy ver la noche, me parece. Ah, ok, okay, okay. Bueno, entonces completé completo con Bebe, con Sol y eh, con toda la banda, con el señor Santiago Ortega, para